50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berizo en escena, un servicio informativo de la región. Bienvenidas oyentes de las radios populares a la tercera emisión el miércoles 12 de octubre. Comienza la exposición Ciencia y Tecnología 2022. Hoy, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, ubicada en calles 50 y 120, será sede de la exposición Ciencia y Tecnología 2022. La muestra está destinada especialmente a estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias que tengan intereses en la informática, la tecnología y la innovación. Durante la jornada, los asistentes podrán interactuar, plantear preguntas y comentarios sobre los desarrollos innovadores expuestos. Además, a las 2 de la tarde se llevará a cabo una charla con un panel conformado por jóvenes profesionales que se desempeñan en las empresas del sector informático. Trabajadores de la Subsecretaría de Hábitat realizan una radio abierta. Desde las nueve y media de la mañana se concentran en las puertas de la subsecretaría para realizar una radio abierta los trabajadores de la subsecretaría de hábitat de la comunidad exigen el reconocimiento salarial base a planta y aumento salarial para los contratos denuncian que los contratos son de 53.000 pesos y consideran imposible poder vivir con ese salario un servicio que informa más acerca Desarrolla el taller Luciérnagas en el Centro Cultural Islas Malvinas de la Plata. Durante los meses de octubre y noviembre se llevará a cabo Luciérnagas, un taller de música y emociones destinado a menores de 5 años, en el Centro Cultural Islas Malvinas de la Plata, ubicado en 19 y 51. La iniciativa tiene como objetivo enseñarle a niñas y niños a expresar sus emociones a través del arte y el juego, y las clases estarán a cargo de la compositora, cantante y docente platense Lucía Giles. Las clases demandan ocho encuentros y se llevarán a cabo todos los lunes desde las seis y media de la tarde en el Salón Auditorio del Centro Cultural. Para más información, les interesados pueden comunicarse al teléfono 221-316-5289. La temperatura mínima para hoy en la región es de 10 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región. De la región. región.